Hola, un saludo especial, te habla Jairo y hoy voy a grabar un corto audio para explicarte las últimas novedades en este espacio de astrología. Es así de simple, llevamos un buen tiempo sin compartir información de forma abierta y gratuita. Hemos, en eh, las últimas 6-7 semanas, eh, hemos estado terminando dos cursos que veníamos desarrollando con Cecilia y con Diego. El primero, de nodos, con Cecilia, y el segundo, la técnica de la proluna, con Diego. Ambos muy interesantes, bastante enriquecedores y como ha sido costumbre, pues siempre haciendo constatación con ejercicios y casos. Eh, mañana o esta semana, esta semana de octubre 19-20, vamos a retomar con los talleres, que el taller es ya práctica de lo... Con, aprendido y, y verificar las diferentes teorías expuestas tanto como por Cecilia como por Diego. Este es un ejercicio bastante interesante y ya a estas alturas pues tenemos un, un desarrollo muy muy amplio en cuanto a marco teórico de la astrología. Hace dos años realmente en octubre, a finales, exactamente hace dos años, en octubre del 2008 iniciamos este proceso de enseñanza de la astrología. Inicialmente pues surgió la necesidad de de hacer eh, lo que se llama corrección de hora, que es la especialización de Cecilia, aunque con Diego también hemos visto ejercicios interesantes, y esa es como la, una de las grandes especializaciones del conocimiento astrológico, eh, y uno de los grandes requerimientos de la mayoría de usuarios cuando eh, se acercan de forma seria a la astrología es tener una certeza de la hora, de nacimiento pues porque es muy sensible m, las diferentes lecturas que se hagan a raíz de, de, de esta variable y como se ha visto pues en los diferentes desarrollos de, de las clases existen varias eh, procesos, varios cálculos que son muy sensibles a la, al valor corrección de hora o a la hora corregida entonces de aquí en adelante lo que vamos a hacer ya son ejercicios prácticos especialmente con Cecilia para hacer constatación de lo que es corrección de hora el curso como tal está diseñado para finales de noviembre aunque más que un curso son sesiones especializadas en las cuales Cecilia nos va a enseñar cómo ella misma hace eh, la corrección de hora también con Diego ha surgido pues un, un, un trabajo interesante y es que Diego tiene una experiencia bien bonita en aspectos por DMO que es típico y Y claro, manejo el sistema topocéntrico, los aspectos por DM o la, la ascensión oblicua, la descensión oblicua. Eh, que esto, pues, también es muy interesante en el momento de corregir hora. Eh, ahorita, por ejemplo, con ProLuna hicimos unos ejercicios interesantes que era la aproximación de, de, de la hora a, a márgenes de los 5 o 10 minutos, que también es interesante. Y ya las otras técnicas lo que nos dan es precisión, eh, diríamos, al segundo, <risa> que es lo que. yo en algún momento eh, eh, no estoy muy de acuerdo en, en hacer aproximaciones científicas a la astrología pero bueno eso es tema de otro de otro espacio mm, también te cuento que vamos a colocar mm, el, el año pasado entre el 2000 a finales del 2008 y todo el 2009 hicimos muchas conferencias virtuales relacionadas con astrología tenemos alrededor de Si mal no estoy, unas 15, 14 conferencias de temas de astrología de diferentes ponentes. Esas grabaciones eh, se pueden adquirir eh, a un costo muy económico. Realmente estamos hablando del orden de los, de los 3 a 6 dólares, que es algo muy económico. Eh, y hemos creado un sistema automático para la descarga de, de ese material. para hacerlo más rápido y más práctico y de igual forma todos los cursos todas las grabaciones de, de todos los cursos que tenemos que son más de 200 horas de material también se pueden descargar a través de este sistema, entonces eso es algo que poco a poco les iremos compartiendo a través de este espacio también eh, seguimos en Revolución de Casa 5, yo, Revolución Solar de Casa 5, hay un proyecto ahorita muy bonito muy interesante que estoy enmarcado que también surge esta semana probablemente en estos días te envío un correo haciéndote una invitación a conocerlo y es un proyecto que me tiene muy contento porque es eh, plasmar todo mi perfil en, en todo cuando digo todo mi perfil es todo mi perfil astrológico en esta en este nuevo proyecto que realmente me tiene muy contento, muy motivado porque es algo que me gusta eh, el, el cual tengo el suficiente conocimiento y experiencia para desarrollarlo y pues estamos generando una serie de alianzas con otras personas para compartir información. Y pues si has venido haciendo seguimiento en mi perfil astrológico pues lo vas a ver ahí completamente reflejado. La verdad no me he sentado a ver aspectos o tránsitos o que está activo en este momento para que el proyecto salga a la luz y se dé a conocer. Eso se lo dejamos ya a nuestros Eh, profes en los espacios de, de los talleres que venimos desarrollando entonces eso era lo que te quería compartir, era un pequeño decir, aquí seguimos eh, hay bastante información por desarrollar, esta herramienta que estábamos eh, manejando, la de GeoConference es bien interesante tiene unas aplicaciones muy puntuales a mi mover en las cuales es bastante útil, por ejemplo para los efectos de tertulias, de charlas es, es bien interesante, o la transmisión de de videos que fue lo que hicimos la semana pasada con unos segmentos de las clases de Diego y de Cecilia entonces es es bien bien interesante para para ese ejercicio y pues lo recomiendo pues por el valor es muy muy muy muy asequible entonces para aquellas personas que quieran experimentar en el manejo de conferencias virtuales GoToWebinar sigue siendo a mi mover el Mercedes Benz de las herramientas de conferencias virtuales la sigo yo usando y la voy a usar en otros espacios entonces pues También está ahí disponible y tengo entendido que también le van en estos, no sé cuándo, pero ya vi en el, en el Room Press, en, el, en la sala de prensa de, de la empresa de Citrix, que ya le incorporaron video a las conferencias, y ¿sí? por lo que vi, es de muy buena calidad. Entonces, eh, un abracito, te quería compartir únicamente eso y, y seguimos en contacto. Esta semana vamos a hacer sesiones abiertas gratuitas con Cecilia y Diego en los horarios que habitualmente tenemos, los miércoles y viernes en horas de la mañana para el continente americano. Ok, un abrazo y hasta una próxima oportunidad.